la música, se mueve. La música se mueve Zona 69 Bienvenido Hola amigos, ¿qué tal? Arrancamos el mes de febrero Mes de carnavales, mes de amor Qué bonitos qué bonitos ese de amor, ¿eh? Sí, sí. Hoy tenemos muchas canciones para ti Y para ti y... Anda, mira, si estás tú Bueno, pues para ti también tenemos canciones, hombre, por supuesto Además, por fin, podemos hablar con los chicos de Miss Cafeína Esta semana Que nos contarán cosas sobre su disco, sobre su música Bueno, mucho más Raúl Fernández Uh, Bienvenidos a Zona 69, arrancamos fuerte Zona 69, edición número 22 Viernes 5 de febrero de 2010 My game before it plays, man My life's some moving Call me Martin Scorsese I can care less If you love me you hate me Life's a bitch Now fuck you, pay me que conocemos de Pitbull Shushiki Town Daikon que grande esto con ellos arrancamos esta semana zona 69 bailando al ritmo de ellos bueno, cada día somos más, ¿eh? cada día somos más eso se puede demostrar en el grupo hemos colgado las audiencias de enero el grupo de zona 69 Donde puedes entrar a través de una nueva dirección ¿eh? okay, Ahora el grupo de zona 69 Está mucho más localizable si sí, en, en tu barra de direcciones De eh, tu navegador habitual Escribes Grupo69.lamusicasemueve.net Te llevas directamente a nuestro grupo Al grupo de Zona 69 Apunta bien Grupo69.lamusicasemueve.net Ok, ahí puedes encontrar El grupo de Zona 69 Donde hemos colgado las audiencias Del mes de enero Unas audiencias realmente cada vez más buenas ¿eh? Pequeñitas ¿eh? Eso sí, pequeñitas pero cada vez más buenas Bueno, eh, hay que comentar que... A estas alturas ya se sabrá el ganador de Eurovisión, pero como dicen en las revistas, al cierre de esta edición no sabemos nada más que el pezón rojo fue descalificado, ¿ok? Así que no, este no es el sonido, es este. Oh, vale. Nuestro correo electrónico es este. Zona69 arroba lamusicasemueve.net Bueno, hablaremos de lo del pezón rojo, ¿ok? Suena el rum rum de mi mundo marrón, doble ración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación, primera fila solo para mí. A mí me suena el rum-rum de mi corazón, no se me quita el cruz de ti. Me suena el rum-rum dentro de una estación, mi último tren que no quiere salir.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 Big Bang dentro de una canción un universo que quieren nacer a mi me suena en so mi mundo interior que a mi me gusta que se escuche bien a mi me suena el rum rum de mi corazón no se me quita el guasán y yo de ti me suena el rum rum dentro de una estación mi último no te entiendes que ha de salir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 R -r -r me suena el rum Ay, ay, ay A mi me suena el rum El rum, rum Somos de una estopa junto a Rosario qué bien suena esto, ¿no? me suena el rum Cuéntanos lo que quieras Zona69 arroba lamusicasemueve.net Para lo que quieras A me suena el rum Puedo servir It's just another case of do Zona 69 <tose> quinada de mi mente recoge mi presente y guarda los momentos de que cuento y así cuando se me acabe préstamelo rompe lo que a ti no te gusta, me lo vuelve por semana Lo nuevo sencillo Desde su último álbum Porque todo lo que Oye nos gusta esto no estamos aquí en presiarán esto En un día como hoy a una hora como esta A qué hora? Puedes en cualquiera este podcast se puede escuchar a cualquier hora. ¿No lo bueno que tiene Bueno, ya vamos a los míos, buenas en Nueva esa gente guaba, está eh un saludo a todos algo que queremos contar es que queremos hacer un encuentro digital en el grupo de Zona 69 Vale, no hay fecha, no hay nada, solo está la idea Pero para ello debemos de ser más de 200 oyentes Así que todo el mundo que escuche Zona 69 Que entre en la dirección grupo69.lamusicasemueve.net Grupo69.lamusicasemueve.net, grupo, 69 .net. Gru grupo 69 .net, ¿ok? Música ¿Te gusta la noche? Esta es zona Zona 69 Queremos ser más de 200 oyentes Y a partir de ahí pues empezaremos a ver cosas guapas en el grupo de Zona 69 ¿no? ¿Ok? Ahora ya era David For so one more day Standing in shadows Lo más nuevo de Craig David That you would break my heart But that was a chance I had to take Baila. Toca. Zona 69. El wey. podcast que más se mueve. I needed more than just a kiss go warning, good night. Had broken hearts, i take that chance dance, With the she-devil in the pale moonlight Alarm bells rang, but I love the drama In the dark place, but I love the karma Sutra, should've closed that door But I kept going back for more She's electric She's the gun running through my face And only would it lost for a year I knew it all ended in tears I cracked She was my addictive Never felt scripted Unpredictable Tied up but no strings attached Left scratch marks on my back Her cold eyes got me excited Then I can't hide the truth She's electric She's the girl running through my fence I DJ estoy la la la Y antes también se llama Isamble hey, con oh, su tema what Worldcon Quickly, así suena esto, en Zona 6-9 Bienvenidos, bienvenidos, si os acabáis de incorporar estos Zona 69 Yo soy Raúl Fernández, es un placer estar con vosotros una semana más Bueno, eh, vamos a hablar de un tema que, bueno, es, es lo malo a dar una noticia a medias, ¿vale? Eh, sabemos que el pezón rojo se ha sido expulsado el martes por la noche, sabemos que ha sido eliminada la preselección, en la preselección de Eurovisión 2010, a los artistas El Pezón Rojo, a Kiko y Rafa, que no sé quién es, a Rose marón y a Sonia Monroy, ¿vale? Ok, eh, todo esto por incumplimiento de... o... bueno, sí, incumplimiento de algunas de las bases de la convocatoria o de la UR, ¿vale? Ok, eh... Sabemos que el pezón rojo han sido expulsados Estaban en el número uno de las votaciones Con eh, más Pues exactamente no sé Pero estaban en el número uno Con muchísimos votos Y... Y eso, bueno, eh, el tema es que no sabemos quién ha ganado, ¿vale? Es el problema, estamos grabando el podcast y todavía faltan a día de hoy día y medio o dos días para que se conozcan los ganadores Bueno, eh, sea quien sea quien gane, que, bueno, que nos represente en Eurovisión Aunque todavía falta una fase de selección, esto solo era la preselección Ok, bueno, pues nos quedamos con el pezón rojo que aunque ya no va a ir a Eurovisión Eh, su tema nos gusta porque son una banda de verdad Una banda madrileña, de hecho les puedes buscar En su MySpace es myspace.com barra pezón rojo, ¿vale? Myspace.com barra pezón rojo. Ahí puedes encontrarlos. Son una banda de verdad. No son periodistas, no son presentadores. Son una banda de música, ¿ok? Y tienen su música. Y de hecho, este verano van a estar de gira. Y nosotros vamos a estar siguiéndoles por la geografía española. Nos quedamos con su tema. Y yo tan sensi, que nos encanta, nos gusta. Aquí en Zona 69 nos da mucho ánimo con su letra. Una letra un tanto llamativa, pero que, que nos hace gracia, que nos gusta. El pezón rojo y yo tan sexy. Esta mañana yo no esperaba ir a comprar y a encontrarme con tal bestia... Fins demà! todos los miembros del Pezón Rojo pasamos por los brazos de esta maravillosa cajera y compramos en el súper del amor. Y nos dejamos llevar con esta mujer, vamos a llamarla cubista por no decir que era... A ver, ella era... O sea, era... La música se mueve, música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Canción de la semana. Ni agón don't let do the music. ¿Se ¿Sí suena esto? Fíjate, nos ha gustado mucho este tema y está colgado en nuestra página mueveentresuperdores.com, la música se en la estación de Radio Show. Puedes escuchar la canción las veces que quieras durante toda la semana. También puedes ver el tracklist de este programa. Y bien, están llegando por aquí, están llegando ya Raúl Pardal. La música se mueve. En nada hablamos con el Sergio de Miscafeina que nos contarán cosas sobre el grupo, sobre Miscafeina. De momento nos quedamos con este tema que nos encanta. Ley de gravitación universal, Miscafeina. Ahora mismo hablamos con ellos. Otra vez el techo y la pisonadora. Otra vez el frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. Clandestina de año nuevo Un baile que no quise conceder la vez Toda la noche hablando Hasta que llegue el Momento de decir Hasta mañana Dejemos en pedazos Lo de no poder Pasar entre las sombras Sin caer Dormir tan abrazado Sobre el filo Último descubrimiento fuerte en Zona 69, son un grupo de pop rock en castellano formado por cinco chicos que hace unos meses han publicado gratuitamente en su web los temas de su cuarto EP, Magnética. Tenemos con nosotros al teléfono a Sergio. Sergio, buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Magnética es eh, vuestro cuarto EP, que es el que hemos descubierto aquí en Zona 69, pero ¿cuántos años lleváis vosotros en la música? ¿Cuántos individualmente llevamos todo desde muy jovencitos, pero como formación ya definitiva llevamos, creo que este es el tercer año que estamos juntos Ajá. y sí, yo creo que digamos, con la última formación que ha tenido la banda es el, es, el, es el cuarto año ¿Cómo se formó la banda? Pues mira, con muchas ganas de hacer algo juntos, Álvaro y yo que nos conocíamos de hace muchos años Ajá. y poco a poco pues, fueron sumando integrantes, luego algunos Abandonaron el proyecto y, y los últimos encontrados fueron Antonio y Román a través de amistades tal y vinieron como un pack de batería y bajo que nos vinieron discutiendo. Y Alberto lo conocimos un poquito antes a través de internet que había puesto un anuncio mm. y como compartíamos bastante de, de los puntos que teníamos musicales, pues enseguida supimos que, que encajaríamos y que teníamos que, que llevar el proyecto juntos adelante. Ah. En 2007 grabasteis eh, vuestro primer EP juntos, Destrucción Creativa, ¿cómo fue la grabación de este EP? Pues Destrucción Creativa fue como una toma de contacto con lo que es un estudio, éramos muy novatos, aunque todos habíamos grabado ya otras maquetas tal, siempre había sido pues, a otro nivel, más, más caseros siempre y este fue el primer contacto con un estudio profesional y bueno, lo recuerdo cariño y esta salió la experiencia más productiva que hemos tenido a nivel musical, pero lo, lo grabamos entre amigos en, ah, en, con, con Javi, en su estudio, que fue experiencia, yo creo que muy divertida y que nos enseñó lo que era grabar por primera vez en Y en 2008 ya empezasteis a trabajar más, grabasteis dos EP en Marte y Carrusel. Eh, y en 2009, ya por fin, después de, de muchos rodas por la carretera, de llevar vuestros EPs a los escenarios, grabasteis ya Magnética, un EP con siete temas que contó con la producción de Ricky Fagner, que ha trabajado con grupos como Love of Deathian o sidonie entre otros. ¿Cómo fue la grabación de este EP? Pues mira, esta última ha sido, como ponemos en la bio nueva que hemos, hemos ha sido creo que la experiencia que por fin... Hemos disfrutado en un estudio porque hemos hecho lo que realmente queríamos, lo que teníamos los medios, teníamos una persona que era capaz de transformar digamos, nuestros deseos en, en cosas que son Este disco magnética se nota que hay un, un, Una cierta evolución Una mejora de sonido Sois más maduros Pero sigáis, seguís eh, manteniendo vuestro sonido Vuestras guitarras afiladas Como en el tema de ley de gravitación universal Pero también hay un tema llamado Caleidosférico, que a mí me ha encantado Que es una colaboración con Zahara ¿Cómo surge esta colaboración? Bueno, Zahara la conocemos ya artífice de las de las letras de las canciones Vuestra propia página web, que es vuestra propia red social, también es www.misscafeina.com, en la que se pueden descargar los temas de los EPs. ¿Cómo surgió en vosotros la idea de regalar vuestra música a través de la web? Pues es que tampoco no creo que haya mucha más manera de sobrevivir, ¿no? En un, si vives absolutamente manera alternativa absolutamente a, a la industria musical, mm. si sí que lo tenemos en el siguiente paso, pero claro, hasta ese momento yo creo que era la alternativa más razonable dados los medios que teníamos y dado tal y como está el panorama en que en realidad es, no sé. ¿Cuáles son las próximas fechas de conciertos que nos podemos encontrar en la agenda de Mis Cafeína? Todo en MySpace.com Barra Cafeína Con dos S y con dos efes ¿No? Eso es Vale eh, Nosotros en Zona 69 Estamos poniendo el tema de Ley de Gravitación Universal Que es un tema que, que nos mueve mucho Que nos invita a bailar Y en este disco, en Miss Cafeína Hay muchos temas, yo lo he escuchado Y no sé cuál sería el segundo single ¿Cuál podría ser? Mecánica espiral Mecánica espiral sí. Genial sí. Es, es muy bueno Se deslaja por tu espalda No quieres hablar Convertimos la distancia En paisaje glacial Sergio de mis cafeina eh, ahora mismo hay que decir esto es un podcast lo grabamos durante la semana vamos haciendo cosas y ahora mismo sergio está a, a punto de embarcar en un avión que casi me da un susto de casi no podemos grabar con él pero bueno al final hemos podido no bueno pues sergio a pesar de todo eh, gracias por concedernos unos minutos para grabar aquí en zona 69 y Y nada, y seguiréis sonando aquí en Zona 69, estaremos en contacto, ¿vale? Pues muchas gracias a todo el equipo por apoyar el proyecto y para lo que necesitéis, aquí nos tenéis. Un saludo a todos. Pues muy bien, Sergio. Hasta la próxima, mis cafeína, ¿vale? Hasta otra. Venga, chao. Zona 69. ¿Chao? caliiente 69 Zo 69 Esta es la tuya puedo volver puedo callar puedo forzar la realidad puedo doler puedo arrasar puedo sentir que no doy más puedo escurrir puedo pasar puedo fingir que me da igual puedo incidir. Puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. sabes ese quien pueda Aquí en Zona 69 Bienvenidos, bienvenidas Hola Bueno estamos eh, terminando este último Este primer bloque de este De esta edición 22 de Zona 69 Bueno eh, hemos dicho hace un ratito Y es verdad que estamos pensando En hacer un encuentro digital Aquí en Zona 69 a través del grupo Pues como Pues nos conectamos todos un día a la vez, a una hora, y hablamos todos en directo a través del grupo. Ok, bueno, esta es una idea, en principio, no de momento no se puede hacer, pero deberíamos llegar a los 200... Eh, miembros, a los 200 oyentes ¿Ok? Así que si escuchas este programa Pues teclea en tu dirección Web, en tu navegador eh, Pues esta dirección Entra en el grupo y el comenta Grupo69.lamusicasemueve.net Esa es Grupo69.lamusicasemueve.net Y si llegamos a los 200 oyentes Podremos hacer un encuentro digital Todos juntos Zona69.lamusicasemueve.net A través de nuestro correo nos puedes pedir Las canciones que quieras, canciones como Como esta, Wallen 1 Aquí están con su versión original Sonando en Zona 69 Bueno, y nos puedes escuchar online También a través de una dirección muy facilita Es zonas69.lamusicasemueve.net Sin las tres W, ¿ok? Ahí nos escuchas online Sospe de esa canción Que te expletezca el La inspiración Con modelitos de ocasión Un MySpace Y un par de shows La luce que es Son les 69.